Trascendió en las últimas horas una decisión del Superior Tribunal de Justicia que estaba para ser resuelta desde el año pasado. Bueno, a través de los medios de comunicación, tengo entendido, eh, la camarista Marina Álvarez se enteró de que el Superior Tribunal de Justicia ha decidido apartarla en una causa iniciada contra la ex jueza Adriana Gómez Luna. Voy a hablar ahora con eh, Marina. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, te consultábamos recién por, por producción a ver cuándo te habías enterado de, de esta decisión y ¿fue a través de los medios? ¿Es así? Mira, en realidad sí, hoy a la mañana recibí algunos mensajes de colegas y además de, de, bueno, de, de, de oyentes, digamos, y, este, y me enteré de eso, pero es una resolución que aparentemente ha salido en el día de ayer o antes de ayer, bueno, bien no sé. porque a la Cámara aún no ha llegado una notificación formal, uh -huh. es decir, eh, pasa un tiempo y, y devuelven el expediente a, a tribunales, a donde, estoy, donde estamos nosotros, a la Cámara de Apelaciones, y ahí tomamos conocimiento, pero lo hemos tomado eh, a través de los medios, así que, No podría expedirme en extenso de lo que dice la resolución porque no la no la he leído. Bien, de, de lo Pero... que se trata de todos modos, pa, también para ilustrar un poco la audiencia, porque a ver si hay alguna complejidad técnica. Hay una causa que eh, sobre, Adriana Gómez Luna es la jueza eh, o la ex jueza que es, está involucrada en esa causa y la Fiscalía de Estado pidió que se te aparte a vos. Lo que hace el Superior Tribunal de Justicia es interpretar que hay textual una sospecha objetiva de parcialidad. Sí, ¿Te sorprendió? Claro. No, no me sorprendió porque en realidad eh, esto tiene su origen en un sumario administrativo que creo que hace dos años más o menos, eh, un sumario administrativo seguido contra este, justamente esta jueza, ex jueza, mm -hmm. eh, por bueno, faltas administrativas, y la llevó adelante el Superior Tribunal de Justicia. Claro. Y consideró que... Eh, esos eh, supuestos incumplimientos o los incumplimientos que decían eh, que surgían del sumario eh, llevaban a, digamos al cese de su estado judicial la sancionaron le aplicaron una multa eh, de determinada suma de dinero verdad sí bueno este, esta camarista eh, renunció a su cargo y a su vez inició una demanda contra el estado provincial contra el Superior Tribunal de Justicia, pero que, digamos, es parte del, del Estado provincial, para revisar esa sanción y ese sumario, porque considera que, bueno, que ha sido irregularmente dispuesto, y bueno, todos los, los argumentos que plantea cualquier persona que, que interpone una demanda. Bueno, perfecto. Después de esa, esa demanda recae en el Superior Tribunal de Justicia, porque todas las demandas que se inician contra el Estado, que tienen que ver con las relaciones de empleo público, eh, la competencia es originaria del Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué sucede? Como eh, todos los ministros del Superior Tribunal intervinieron en ese sumario, porque tiene que ser en pleno, sí. ellos están recusados, no pueden intervenir porque son los que eh, dispusieron la sanción. Eh, fue por cinco votos No, cuatro eh, y uno eh, en disidencia. Pero bueno, en definitiva, por mayoría, esa sanción se aplicó, ella dejó de ser jueza y eh, también este, avanzaron sobre el estado judicial o no de ella. O sea, también se lo, se lo quitaron, digamos. Uh -huh. Contra esa decisión, ella interpuso esa demanda. Bueno, como se apartaron todos, se apartaron no, sino que debieran apartarse porque habían intervenido, la habían sancionado, se empieza a llenar, digamos, o a subrogar con los demás jueces. Y los subrogantes legales de los ministros del Superior Tribunal de Justicia somos los jueces de Cámara. Sí. Primero los de la primera circunscripción judicial, luego los de la segunda, y si no hubiera, se eh, eh, hacen eh, jueces ad hoc con la lista de abogados que están en condiciones de, de serlo. Sucedió ahí, Que, eh, los eh, jueces de cámara, la mayoría se apartaron primero porque compartían el mismo tribunal, porque la conocían, porque bueno, por diferentes motivos. Y yo no me aparté, claro. Entonces, bueno, yo voy a intervenir, sí, ¿Por qué? porque lógicamente, si uno comparte un lugar de trabajo, conoces a tus compañeros de trabajo, lo que no significa que tengas una amistad íntima como para ser causal de apartamiento. Eso es lo que yo considero, ¿no? Pero bueno. El Superior Tribunal de Justicia consideró lo contrario, es decir, a partir de esa, de esa relación... ¿no? No, no, no, pero espera que falta, falta porque esto es largo. A ver, Entonces, en el medio, sí. Esta demanda, esta demanda, que te estoy hablando, por eso digo, tiene su origen en el sumario, en la demanda que hace la doctora Gómez Luna en contra de, de lo resuelto en ese sumario, que todo está en el Superior Tribunal de Justicia. Sí. Yo no me aparto, Y digo, no, voy a intervenir para dar curso a la demanda, porque imagínate, hace más de dos años y medio que están con esas demandas y todavía no tienen eh, tribunal conformado. Bien. Es una denegación de justicia. Uh -huh. Entonces, eh, digo, bueno, no, voy a intervenir, voy a sustanciar la demanda, porque yo asumo como presidenta del Superior Tribunal como subrogante, voy a dar curso a la demanda, La vamos a sustanciar y después, bueno, por lo menos para que para que siga su curso y se decida lo que deba decidirse, ¿verdad? Que si es correcto el sumario o no es correcto. Bueno, eso se verá, no, no estamos ni siquiera... Eh, entrando sí, sí, no, no era el fondo de la cuestión, sino que el inicio, el primer Esta paso decisión. de la... Claro, lo... bueno, perfecto. Sí. Eh, se, re, se forma el tribunal conmigo y con una jueza ad hoc de eh, General Pico, que es la, una abogada que es la doctora cebal Alina Acebal. sí. Es a esa es abogada de la matrícula. Conformamos el tribunal, tratamos todo lo que eran las recusaciones y excusaciones previas, ordenamos el expediente, y dimos traslado, como corresponde, a eh, la Fiscalía de Estado y al señor gobernador, porque cuando se demanda al Estado, tenés que hacer esas dos notificaciones. Bien. Yo ordené expresamente hacer es la notificación, ambas cédulas, con todos los requisitos pertinentes, porque trabajé... Eh, casi 15 años en la Fiscalía de Estado. Claro. <ríe> Secretaria de la Fiscalía de Procuración de la Secretaría de Procuración General de Rentas y de Fiscalía de Estado, así que conozco perfectamente el trámite interno y todo lo que corresponde. Bueno, perfecto. Cuando cuando este se notifican eh, la Fiscalía de Estado de la de la demanda y de, de mi intervención me recusan. Claro. y dicen que bueno que yo conozco previamente a la doctora Gómez Luna por haber compartido el trabajo en la cámara pero a su vez en la fiscalía de estado, lo cual es cierto porque hemos compartido trabajo, uh -huh. lo que también es cierto es que he compartido trabajo con quienes ahora me recusan <ríe> Entonces, Está bien. claro o sea todos hemos compartido ámbitos de trabajo pero bueno yo ahora estoy en una función de jueza rendí un concurso, eh, tengo la idoneidad para hacerlo, y no me parece que por cualquier eh, relación que uno tenga de conocido tenga que apartarse, porque entonces, ¿cuál es nuestra función? No yeah. podríamos pasar nunca. Bueno, muy bien, entonces, esa, esa recusación... Eh, donde decían que bueno por estos eh, por este conocimiento previo y todas lo demás yo respondí yo presenté un informe diciendo mire esto no corresponde por esto esto por lo otro bueno las razones por las cuales consideraba que esa recusación eh, no no era atendible esa, esa recusación primera fue rechazada. fue rechazada e incluso en la resolución de, eh, firmada por la doctora cebal y por el doctor Aragonés, que luego se incorporó para resolver esto, el juez titular de, de Cámara que hasta ese momento sí. no, no estaba, incluso en la resolución... Eh, hacen constar de que eh, la recusación efectuada lo había sido sin pruebas, sin mayor fundamento Bien. y que para la próxima, y les a, como un apercibimiento de que eh, trataran de hacer presentaciones fundadas para no eh, digamos, incurrir en una dilación innecesaria del servicio de justicia y privar a los justiciables del acceso a la justicia que es lo que estaban generando con estas recusaciones así. Bien, esa eh, es advertencia Gracias a la Fiscalía de Estado, en, por su exacto, planteo inicial, exacto. cuando re, lo, le rechazan la recusación. Y claro. esto es lo que ahora en ese, termina en el superior. No, no, no. Y en ese escrito y en, ese, en esa presentación, la Fiscalía de Estado, cuando hace la recusación, en un párrafo pone un párrafo que es el detonante de todo esto que dice que yo debía apartarme porque esta cuestión o lo que se resuelva en esa causa de Gómez Luna... podría repercutir en futuros sumarios para conmigo, para conmigo ah. y para con el resto de los camaristas y qué sé yo. Entonces, es un párrafo muy fuerte, digamos, en el sentido, digamos, el derecho a recusar... ¿Lo si consideras no como una suerte de, de amenaza? ¿o? Y, y y sí, porque en definitiva, no sé si amenaza, pero va a decir cómo, yo me tengo que apartar porque si no a mí me puede pasar lo mismo que a Gómez Luna, ¿cómo uh -huh. podría ser? Eh, con, ¿Cuál sería la razón si yo no no he tenido ningún incumplimiento para llegar a esa instancia? Y además, ¿por qué el Poder Ejecutivo, me, eh, digamos, los representantes del, del Estado me pueden decir un párrafo de esa naturaleza si el que el órgano sancionador fue el, el Superior Tribunal? O sea, ¿estaría invadiendo eh, competencias de otro poder? Me parece, Bien. ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, ante esa situación... Lo que yo digo es en mi informe respondo todo y digo y dado la, el, esta, estas expresiones que no las considero apropiadas y más aún para la para un representante de de la fiscalía de estado que tiene responsabilidad institucional ya no estamos hablando de causas particulares son causas eh, donde uno defiende los intereses del estado provincial o las o, o de o de la comunidad toda no es una causa privada entonces Eh, pedí que se corriera vista al Ministerio Público Fiscal a efectos de que pudiera investigaran la posible eh, comisión de un de un accionar que no condice, digamos, Ajá. con una con un regular con un regular ejercicio del del derecho recusatorio, sino que tiene un tinte aleccionador. Con Bien. un tinte aleccionador. Bien, eso bueno, está que... por otro camino. Pasó algo con eso. ahora vamos por eso accedí a hablar con vos pero decir bueno te cuento todo porque a veces extractan otros medios extractan viste cosas y no no corresponde la, hay, hay que contar toda la historia entonces eh, aún así bueno eso se rechazó la doctora cebal y el doctor aragonés que es el juez titular de la cámara de pico rechazaron y, y eh, señalaron eso que te expliqué recién bien. que tuvieran que para las próximas bueno muy bien Siguió su curso. Esa sanción pecuniaria que le habían aplicado a la doctora Gómez Luna, la Fiscalía de Estado libra una boleta de deuda y, e inicia una acción de apremio para cobrar. ¿Cómo te cobran un, una no multa. sé, las sí. multas de patente, sí. de, de inmobiliario? Bueno, iniciaron esa, esa acción ejecutiva, ingresó en el juzgado de ejecución y quiebras a cargo de la doctora Cuarzo, que la doctora Cuarzo es la la esposa del secretario actual de la de Fiscalía de Procuración y Rentas, pero ahí parece ser que no había temor fundado. <ríe> ahí pareciera eh, que no había... <ríe> Esclareceme, eh, Adriana Cuarzo, y estamos hablando de quién, de Langlois? De Raúl Reyes. De Reyes, bien. Bueno, parece ser que ahí no hay este, temor fundado, bien. de parcialidad, ¿no? Bien. Bueno. Digo, un dato. Este, Bueno, entonces eh, se um, le da curso a esa, a esa acción ejecutiva, la, eh, Gómez Luna plantea excepciones, las todo eso se le rechazó y eh, va en apelación a la Cámara. Cuando va en apelación a la Cámara nosotros tenemos turnos de ingreso, 20 expedientes por cada sala, así van ingresando rotativamente, y recae en la sala 1 donde estoy yo. Entonces, yo, inicio, digamos, recae la causa en ese en esa sala, y yo me aboco, y ahí me recusan. Pero esa, re, esa recusación fue rechazada por otra jueza, porque yo no lo puedo resolver, mm. la jueza Torres, y dice, miren, la verdad que no corresponde esta recusación por esto, por esto, por esto, y además ya ha sido rechazada la recusación en el Superior Tribunal de Justicia. La primera la primer resolución. Bueno, esa resolución esa resolución es la que interponen Recurso Extraordinario Provincial, que Bien. es la que se ha resuelto ahora Ajá. por lo que bueno, ha salido en los diarios. ¿Me explico? Es como Listo. un círculo. De sí, sí. Es casqueano es, es, es como muchas de las cosas bueno, que ocurren en el Poder bueno, Judicial, pero está ahora entendiendo el camino. Bien. Exacto. Por eso era necesario hacer ese... Porque, en definitiva, a los fines jurídicos... es una resolución de una excusación o de una recusación y no tiene mayor complejidad. Es eso, porque las causales de recusación claro, claro. y de excusación están previstas en el Código Procesal. Mi criterio siempre ha sido restrictivo y lo conoce todo el mundo acá en el foro local, yo no le acepto la recusación y las menos las excusaciones prácticamente a nadie. Porque para eso sos juez, tenés que asumir la responsabilidad con los pros y contras, que significa tomar una decisión en un ámbito tan este pequeño como claro. es la provincia de La Pampa, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, porque uh -huh. si no aparecen, viste, que soy amigo, o sea, de este, de aquel, del otro, y en Nos conocemos todos, como dice el dicho popular, ¿no? Una, claro, genera una cosa eso es conocer hoy. y otra cosa es no sí. tener eh, la suficiente idoneidad y, y autoridad moral para resolver lo que tenés que resolver, Y ya está, porque es tu función. Y, y, para eso te han investido constitucionalmente del cargo. Si no, no te vale. hubieses presentado ni para el concurso. Marina, este, y, y te hago una consulta más. ¿Qué pasó, sí. si es que pasó algo, con tu planteo ante el Ministerio Público ah, respecto bueno, de, de, bueno. La, de la cuestión aleccionadora, bueno, que es la palabra? Exacto, sí. a eso íbamos. Todo esto sucedió el año pasado. Mira, yo ya me había olvidado. Eh, ¿qué pasó con mi con mi vista? Y yo dije, mira, la verdad que no es una denuncia, yo no los estoy denunciando. Yo estoy diciendo, mira, acá hay una Sí, con, investiguen. tengo que ir y presentarme al fiscal al, al a uno de las fiscalías de, de la oficina ahí de, de, de del poder de la procuración. Y denunciar, no. Es como cuando corres vista de un abogado en una audiencia que tiene un accionar que a lo mejor no condice con la ética, corres vista al colegio de abogados para que sean ellos quienes investiguen. Y en mi caso sucedió lo mismo. Nosotros como jueces, cuando advertimos una conducta que, es repro que, que podría ser reprochable desde el punto de vista penal, administrativo o ético, corremos vista a quienes correspondan para que determinen ellos si es así o no. Pues muy bien, esa esa vista está durmiendo el sueño de los justos uh -huh. porque eh, nunca me notificaron ni, ni, ni, ni me llamaron ni nada. Y hoy por hoy salimos con esta resolución de temor fundado, entonces yo me pregunto, está bien, o sea además me pregunto esta situación y a, y al juez a eh, quién lo protege de las injerencias indebidas. Nadie. Está bien. Me explico sí, sí, porque sí. esa denuncia quedó denuncia entre comillas que la, la utilizan como bueno sí porque va a haber un temor fundado de, como es, de, de imparcialidad. Y en realidad también es un concepto erróneo decir eh, que se resguarda la imparcialidad, porque en toda contienda hay partes, y uno tiene que dirimir a favor de una o de otra. Entonces pedir imparcialidad a un juez es decir no decidas. en algún momento vas a tener que otorgar razón a uno o a otro o a ambos o a ninguno, es decir, vas a tener que decidir, lo que debiera procurarse cosa que es lo que está faltando, es la independencia en, la, en el Poder Judicial la independencia que significa que vos puedas decidir sin ninguna injerencia indebida Marina, Porque... está claro lo que decís, bueno, el tema va a seguir y por supuesto agradecemos el contacto Y, y te dejo el micrófono abierto para que si quieres agregar algo más eh, sobre el caso no, puntual. No, simplemente eso me pareció apropiado, este, un poco para para eh, aclarar, no, no mi versión ni ni ninguna otra, sino decir cómo es el camino objetivo de estas tramitaciones de estas causas. Eh, y bueno, y que uno enterarse por un medio periodístico, sea cual fuere, que generalmente siempre es el mismo por el cual salen los. las noticias del Poder Judicial, pero bueno, no vamos a entrar en detalles antes que se enteren las partes y antes que se enteren los organismos que corresponden, ¿no? Así que yo te estoy dando esta nota eh, por lo que sale en el diario, eh, pero bueno, cuando tome conocimiento, eh, digamos, formal de la resolución, no tengo ningún problema en aclarar algún otro concepto si fuera necesario. Perfecto, muchas gracias de vuelta, Marina. Bueno, que estén bien. Adiós. Marina Álvarez, camarista, diciendo eh, lo que ella cree sobre esta causa, que es eh, un un hermoso chisporroteo dentro del Poder Judicial y en vínculo con el Poder Ejecutivo y que no se va a quedar acá. Quedate tranquila.